Bueno, continuamos en este programa de esto que es uno contra uno estamos hasta las 13 como todos los días en este programa de mediodía eh, 45 35 5700 45 35 5700 es nuestro teléfono para dos entradas para el partido de obras sanitarias Frente dos pares de entradas, dos pares de entradas, comunícate, o mandá al Twitter. ¿eh? Eh, seguí la cuenta de radio un curradio.oc, radio curradio.oc, curradio y, y ahí por Twitter te vas a poder ganar las entradas. Y hoy haremos el sorteo de la pelota Molten, ¿eh? para todos aquellos que participaron y que hicieron que tengamos más este, seguidores en nuestra cuenta, que la cambiamos, ¿eh? porque la otra no la... ...no la utilizar como corresponde... ...entonces cambiamos la cuenta y... y ...e hicimos un año, ¿no? Bruno Lavaje, ¿cómo te vas? Buen día... ...¿qué tal Fabio? Muy buenos días para vos... ...todo todo dicho. ...¿cómo andas Todo bien, acá terminando la práctica del equipo... ...estaba viendo el entrenamiento y bueno... ...ahora está el medioday y después de comer un asadito... Con, ...con todo el plantel y los... ...y los muchachos que van esta noche al partido... ...bueno, ¿cómo está el equipo? Bien, la verdad es que los veo muy bien... Eh... Ahora Roque López se resintió un poquitito del, del tobillo, pero nada nada grave, se están llevando de a poco, pero después gracias a Dios ya casi todo el equipo completo y entrenando con normalidad. Un, un comienzo de, de tu tarea profesional, digamos, fuera de, de la cancha y un comienzo de Atenas con, con muchas complicaciones, ¿no? Este, con el tema de la intoxicación masiva, las lesiones, ya no era sí. el, el, el, el comienzo deseado, ¿no? como bien decimos, no era lo que uno lo esperaba creemos o sea, que un equipo co competitivo, pero bueno después pasan esas cosas que no dependen de uno como bien dijiste la, la intensificación de cinco o 6 en realidad después planteé pero con cinco o 6 casos graves hubo internaciones después los 20 puntos de sutura de Gerón los 15 de la frente eh, los 15 de Rocky Johnson eh, bueno, la vuelta de Charín que tenía una cirugía que tuvo apartado 3 meses Pero bueno, ya que va atrás, no fue el comienzo de eso, pero gracias a Dios ya con, alineando todas las cosas nuevamente. Eh, y bueno, y, y se nota que cuando el equipo pudo juntar a, a la mayoría de los jugadores, aunque no estén 100%, este metió un buen partido porque le ganó con mucha autoridad, 15 a 90, 72 en el último juego, y justamente con con algunos de los muchachos que estuvieron afuera, Mellice 18 puntos, 9 rebotes, Romano 9 rebotes, Charini 16 puntos, o sea, como que el equipo empieza a funcionar de a poco, ¿no? Sí, sí, está igual el, el equipo se armó, como te decía, creemos tener un equipo competitivo se mostró eso, cuando los dos partidos jugó completo, se jugó un buen básquet, muy buena defensa, con muchas rotaciones, un equipo largo y obviamente que los jugadores que estaban afuera ya 100% recuperados cuando les tocó jugar cumplieron, hicieron un gran partido y bueno eso es lo, lo que esperamos, ¿no? Por lo menos tener una temporada tranquila y diferente a lo las, las últimas temporadas Bueno, y, y sin poder ser objetivos a corto plazo, ¿no? ¿O, o, o, este, o este Super 20 era un objetivo importante para, para Atenas? No, eh, la realidad, jugando Atenas, eh, te exige a que tenés que ganar, pero yo el mensaje a los chicos en el momento con los que traen esos tres partidos por, por, por mucha diferencia fue darle tranquilidad. Yo creo en los proyectos, que es un proyecto, hay que estar eh, tranquilos, cuando más tranquilo que estar cuando las cosas no serán porque el jugador siente esa presión entonces darle tranquilidad y este es un proyecto, obviamente que queremos ganar seguro, como como todos los equipos pero si no se puede ganar eh, sí, de estar a, a la altura de la competencia si sí, nos gustaría ser protagonista de la competencia y desde todas las la competencias de, de este Super 20, de la Liga y de todo el enfoque frontal ¿Y cómo te estás llevando Bruno con, con, con tu nueva profesión? La verdad es que bien, me atrapó mucho, Soy, a los 40 años estoy aprendiendo lo que sé, trabajar, pero <risa> bien, me, me gusta mucho, la verdad es que, como te decía recién, me atrapó, trato de, de cumplir con todo, hay cosas que uno va aprendiendo, gracias a Dios, tengo un entrenador al lado del cual aprendo mucho, eh, que también me enseña día a día y voy estudiando, aprendiendo, me meto en internet, trato de hacer cosas... También no solamente el club, el, el equipo de la Liga Nacional, después está la otra disciplina del club, la vida social del club, eh, la campaña de abonados, estamos en el azul, lo primordial que es la contribución de los Son muchas cosas, son muchas cosas del club, pero que la verdad me tiene muy contento y, como te digo, aprendiendo día a día este y, y, y te dan ganas de jugar por por, por momento viste esas cosas pasan a los que fueron a jugar hasta hace muy poco y yo el otro día por ejemplo era con Leo este Gutiérrez y Leo me decía que no, que no tocó una pelota, que no tiene ganas de jugar, nada, más, está buscando una actividad como para poder este hacer algo físicamente porque de, que dejó de jugar no, yo nunca más nada, no tocó ni una pelota. Un azul, créeme, no pasa exactamente lo mismo para un futbolista tan Eh no tengo ganas de, de jugar a nivel profesional. También fumado que, que le exprimí mucho durante muchos años al básquet y la pasé mal los últimos años, con muchas presiones, malas campañas, muchas cosas, entonces no quiero saber absolutamente nada. Pero sí soy un amante del básquet, me encanta jugar al básquet, y pongo el torneo local acá y juego con los veteranos y ahí canalizo esas ganas para estar bien físicamente, para para, para juntar el vicio y el amor por el ...por el básquet, volver a jugar con los amigos... ...volver a partirme, jugar el partido básquet... ...y comer asado, pero... ...a nivel profesional no, para nada... ...al contrario, de hecho... ...cuando estaban todos lesionados, que no quedaba bien ...y me quisieron, eh, si le daba una mano para entrenar... ...y no, no quise... ...no quise saber nada... ...eh, hoy, hoy lo disfruto por otro lado... Al, ...al básquet y... ...a nivel profesional no... ...no quiero saber absolutamente nada... ...no, está bien, está bien, o sea... No, no, ...esa transición de dejar de jugar a, a este eh, dirigente no, no te costó nada no, no, me atrapó mucho entonces te vas a la cabeza porque estoy afortunado de que dejé de jugar y al poco tiempo ya estaba trabajando de eso y ligado el deporte y ligado el club que, que me conoce, sabe que en mi casa, allá entonces estar acá y, y canalizo capaz que si en algún momento se le advierte esas ganas, que no, no va a pasar, pero canalizo la gana del, del básquet por, por otro lado, tratando de jugar, y estoy con mucha gana, con mucha adrenalina, cosa que en los últimos años que, que jugué el básquet la estaba de poco. Bueno, y, y, y preparando tu, tu partido de ferida. Sí, sí en realidad ¿no? es una empresa que me lo ofreció, me gustó, y me gustó la posibilidad de, de jugar de vuelta con las gloria de Atenas, y de esta nueva función que hay muchos chicos que conocen a Milanese, Campana al mismo Rubén Magnano, que todavía sigue vigente, no pero y todas las glorias de todas las épocas de Atena, entonces acercar que los todos vean, vuelta, justo se da con los 20 años de, de López McDonnell, entonces volver a juntar a, a, todo, a todo eso, y a todo lo que marcaron o escribieron una página del libro de la historia de Atena, poder compartir eso esta noche, la verdad que es un sueño para mí. Este, ¿Cómo viene eso? Eh, ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Cómo va a ser el evento? Eh, van a estar, como te decía recién, todo de Milanesio, Campana, Osela, Palladino, Magnano, Germán, los, si yo sé, me voy a decirlo, junto a Magnano y a Germán, sí, van a estar los dos. Eh, todos, todos los jugadores, toda época de la que Fabri lamentablemente no puede estar por compromisos laborales, yo no, Fabri y Germán, Germán Tadellaz y Fabri también, los demás van a estar todos todo todo lo que marcaron una época de Lionel Messi ...Donald Ronaldinho, todo, no, no no quiero nombrar uno por uno porque me voy a olvidar, pero todo lo que marcaron historia, todo lo que un campeones con Atenas van a, van a estar esta noche... Y pues vas a tener una tarea y la de la de juntarlo a Walter Herrmann con tu buen mañana. Sí, te decía eso porque cuando los nombro todos me preguntan lo mismo. Es una fiesta y es una juntada entre amigos, los dos son profesionales y el tiempo ya pasó. Y le agradezco, tanto, a Rubén, el niño que le tengo, y al mismo Walter, que no dudaron ni un segundo a la, a la hora de la para estar esta noche. Y la verdad que yo no... Son temas personales de ellos y no, no, no, no, no corresponde que no me metan. Sí, Bruno, este, ¿cómo estás analizando? ¿A qué hora es el partido? El partido es a las 21 horas, eh, en el Polipartido ceruti Y como te digo, está la, una, una empresa a, a cargo que se está, está manejando todo. A mí no me han dejado ni participar de las reuniones por, por la cantidad de sorpresas que va a haber. Yo lo único que quiero Fabi es compartir de vuelta y, y la foto con Marcelo y Pichi que es como cerrar el, el, el cuento mío del sueño cuando cuando empezó a jugar Vázquez. Quería conocer a Marcelo Pichi y, y después tuve la fortuna de jugar con ellos. Y hoy por un día ve en un estadio con gente con, terminar con ellos jugando, la verdad que ese broche de oro para para mi, mi carrera, buena, mala, lo que sea, pero para mí el, el, el sueño es el cierre. Eh, me parece me parece correcto, me parece correcto. La, la empresa es la que está comandando Alejandro Lasay, que está trabajando sí. con él, este Alejandro Casetay, la misma que hizo el partido a Leo. Sí, la misma que hizo Leo, como bien decís vos, mi persona de confianza, Ale Casetay, bueno, Ale Lasay, Diego Silveira... Son mucha gente que han, han trabajado muchísimo durante estos meses para este partido. Y la verdad que muy tranquilo y contento como, por cómo se ha manejado y sobre todo por lo cuidado de la Está muy bien, está muy bien. Bruno, te cambio de tema. Vení a uno de esta noche, 21 horas, entonces. Te pregunto, sí. ¿cómo estás viendo este, este Super 20? Eh, que parece ser como... Eh, todavía no terminó y a mí me gusta analizarlo una vez que termine, pero parece como atractivo, ¿no? Como que, que es más... So, los partidos se juegan por por algo todos los partidos porque los equipos pueden quedar afuera este, y, y esta cosa de tener que jugar playoff rápido así como que agiliza la competencia no sí. la verdad a mí me gusta me gusta porque en poco en poco plazo vos tenés playoff y hoy que estoy del lado de dirigencial del club te sirve te sirve mucho y le da otra adrenalina a una competencia que dura 10 meses que vuelve da un incentivo a corto plazo, como son los players del Super 20, y que se clasifica a alguna copa, eh, yo lo veo muy bien. Y después todos los equipos salen a jugar a muerte como si fuera la final de, de liga. la liga. Veo que va creciendo terriblemente la, el nivel de, de juego, eh, sacando san Lorenzo, que está un paso o dos eh, por encima de cualquiera, después lo mata todo muy parejo. El ejemplo más claro es nosotros perdimos por 50, 40 y pico de puntos con, con Olímpicos, y a, la, a los 5 días le estábamos ganando por, por 10 puntos, no son tantos. Entonces, todo en un nivel de juego muy bueno, de alto vuelo. Entonces, la verdad es que la competencia me gusta mucho y que también sirve para lo, lo principal que es el comienzo del Liga en noviembre. ¿no? Claro. Eh, y tiene un premio importante, que es la competencia este, para la Liga Sudamericana. a Los equipos... Los dos a la Liga Sudamericana y se suman Sí, estoy cual, por eso te decís lo incentivo a corto plazo. Como eh, vos dices, por ejemplo, hablas con, con colegas, siempre sí, el día comienza y te da chance que vos, Atena comenzó mal y que después se levanta, arrancan todo de cero. No, no es así. Si vos tenés la alma de, de competir y lográs cosas importantes, también es la Liga Sudamericana que jugaron a final. Entonces acá te obliga día a día a estar bien, a estar a frente y salía a cuarta parte ¿Bruno? Sí, ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí, Bruno? Sí. ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, sí. ¿Qué pasó? pasó? ¿Un huracán? ¿Narváez? ¿Qué pasó? Ahí se, se cortó Se cortó la comunicación con Bruno Lava que ya la vamos a restablecer con una pequeña pausa y volvemos Dale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 En San Martín estamos trabajando en la prevención del dengue. Realizamos operativos de descacharreo y fumigación en los barrios, desmalizamos los espacios públicos, plazas y parques y entregamos información casa por casa en escuelas y centros comerciales de nuestra ciudad. La prevención es lo más importante y todos somos parte de ella. Sumate con tu familia a esta campaña. Lleguemos antes contra el dengue. Municipalidad de San Martín.